No, eh, Julieta es como que nos trajo también toda la, la, la, no solamente la realidad de lo que estaba sucediendo con su hijo, sino también de otras madres. Tuvimos la oportunidad de conocer otras madres que luchaban por justicia de otros hijos、eh, y, y nos trajo un montón de realidades、eh, que necesitábamos conocer y saber. Está Laura. Laura, ¿qué tal? Buen día. Acá Karina de Radio Encuentro. Estamos recordando a Julieta y bueno, queríamos charlar un ratito con vos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Karina, buen día para toda la audiencia. Sí, recordar a Julieta siempre en, este, en estos veranos、eh, donde celebrábamos su, su nacimiento y, y bueno, está bueno también pensarnos hacia adentro en su memoria, que, que bueno, que ha sido, ha dejado un gran camino, ¿no? Construido de. De lucha y, y sobre todo de solidaridad, de, de amor profundo por, por su comunidad, por, por, su, por su identidad, por, su, por, por los jóvenes también.、Eh, y bueno,、eh, está bueno siempre pensarla así, no, no solamente como, como una persona individual, sino por todo lo que ha dejado para, para quienes quedamos acá. Sí, lo, lo comentábamos. Eh, en el inicio, esto de, de, de que pudimos conocer otras madres luchadoras también, gracias a ellas, como que ne, nos dejó mucho aquí en nuestra comarca、eh, de sus luchas, de, de cuando hablaba, no, de, no solamente del amor por su hijo, sino el amor por todos los hijos, ¿no? que, toda, que, que, que siguen pidiendo, se sigue pidiendo justicia. Sí, una, una cosa que fue muy. Que yo aprendí mucho junto a ella. Este, y, y siempre al principio ella decía: es que si no, tiene, no importa si resolvemos nuestro caso, si esto no se desarma, la impunidad no se desarma en conjunto, digamos,、eh, no tiene ningún sentido tener resuelto un caso.、Eh, y, y esa mirada que siempre iba un poquito más allá de, su, de, de, de, de lo diario, ¿no? miraba. Muy por arriba, muy, muy más allá en el tiempo,、eh, más profundamente.、Eh, la verdad que, que ha sido para mí y para quienes la, la tuvimos cerca un, una gran enseñanza de no, de no quedarse con lo propio solamente, sino de poder mirar un poco más ampliamente cuestiones que tienen que ver también con, con su origen, con, con pertenecer a, a, a un pueblo originario, n o como el pueblo c o y a y... Y que, bueno, quizás、eh, muchas veces también pensábamos que, que, que, esta, que esta situación de injusticia、eh, tenía un para qué, ¿no? Tenía、eh, como un horizonte de decir, bueno, está bueno que, que vos, tía, le decía yo, no, nos cuentes, nos hables, no, nos guíes desde tu mirada de cómo enfrentar una lucha que aparentemente es ¿no? de, de una familia, pero que en realidad. Eh, no empezó ni terminó con Atahualpa, ¿no? son muchas las personas, las jóvenes, pobres, a s e s i n a d o s y ella empezó a hacer un recuento de todos los casos y empezó a comunicarse.、Y、cada vez que ocurría un hecho, ella co se comunicaba con la familia y trataba de, de ofrecerle eso que ella no tuvo, que fue、eh, poder desde el primer momento comprender en, el, en la situación en la que estaba. Para nosotros fue muy impactante y no entendimos, sino hasta corridos los días, digamos, en los que veíamos que no se iba a resolver, pero siempre esperábamos que, que sucediera, no entendíamos de qué se trataba la impunidad. Bueno, Julieta, cuando lo empezó a entender, era ella quien salía al cruce de las familias. Cuando apenas recuerdo el caso del de, de, de joven policía asesinado, este, Muñoz. De ir, golpear la puerta de la casa,、eh, ofrecer su, su experiencia y, y, y tratar de, de contener a una familia que, en el desconcierto, obviamente, del dolor,、eh, quizás no podía pensar ni analizar lo que realmente le iba a tocar enfrentar. Y en los primeros momentos de una desaparición, de un asesinato, es donde quizás se puede ahí resguardar algo de verdad. Porque es ahí donde empieza la impunidad. Julieta lo entendió y Julieta salía al cruce de estas familias para poder ofrecer su cuerpo, porque fue lo que ella puso en disposición. Su cuerpo entero, con todo lo que eso significa, y también por eso es que la impunidad se la lleva apuesta, porque,、eh, como decíamos. No sabemos quién mató a Tahualpa, pero sí sabemos quién mató a Julieta. A Julieta la mata el Poder Judicial y la impunidad del Poder Judicial, que no es solamente sobre el caso Tahualpa, como bien lo decís, sino sobre tantas y tantos otros. n o Laura, gracias por, por tus palabras y por este momento y tu tiempo también para、eh, recordarla, porque、eh, por supuesto está en, en cada. En cada pedido de justicia está en todo lo que nos dejó, nos enseñó una mujer que luchó hasta los últimos días y sabemos que aún enferma ella continuaba también el acompañamiento d Agualberto、eh, con su hijo, o s sea, e un montón de cosas que acompañó.、Eh, por eso es que no, no la vamos a olvidar y está presente en nuestros corazones. Bueno, gracias por la comunicación, gracias por preservar la memoria y, y contarte una sola cosa. El, En Uno de los últimos días que yo estuve con Julieta acompañándola, ella、eh, con un grito de voz que tenía todavía empezó a cantar la canción、eh, de Violeta Parra: Cambia, todo cambia. Bien. Y bien. me pareció que, me parece que en estos días también, donde por ahí hay, hay mucho dolor,、eh, bueno, ella en su lecho de muerte todavía creía que las cosas podían cambiar. Así que ahí vamos, intentándolo todavía. Vivos y vivas como estamos, intentando que las cosas cambien, que sean mejores para todos y todas. Muchas gracias, Laura. Abrazo grande、gracias、a vos y a, a vos. toda la familia. Abrazo. Ahí estaba entonces Laura Binaya, recordando a la querida Julieta Binaya,、eh, que no solamente, como lo decía, no, no solamente fue mamá de Atahualpa quien、eh, fue asesinado. Eh, sino esto por, por, por sus luchas, por todo lo que nos dejó, por todo lo que nos enseñó, por las caminatas, por los gritos. Por las marchas,、eh, eso nos pone todavía, nos eriza la piel, recordando el, el pedido de justicia, pero a los gritos, así en las calles, con marchas totalmente、eh, colmadas de gente, con marchas con dos o tres personas, con ella,、eh, con, con la foto de su hijo abrazado en la plaza frente al, a, a la justicia. Eh, todo lo que nos dejó nos continúa emocionando,、eh, y por supuesto, no la vamos a olvidar nunca. Fue una mujer luchadora. La dejamos entonces con este tema.